¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos vos. ¿Fin de semana? Bueno, ¿Qué puntaje? trabajando mucho y poca pileta. ¿Poca pileta? <risa>、sí. Escasa pileta. escasa pileta. Bueno, pero ¿por qué?、Eh, la, ¿La esquivás no, no, por tu bueno, cuenta? Decidimos trabajar y a l g u n a、ah. s cosas y dejamos la pileta para otro momento. Será otro、pero、fin te de digo semana. Que está bueno para la pileta de la, de la municipalidad para poder ir. Porque está、eh, buenísima, está más o menos、eh, accesible el precio, y, este, y si no tienes pileta en tu casa, es una buena alternativa. Por supuesto, gratis para la privada, mil mangos n o para el, las personas adultas. Claro, menores no se pagan y mayores pagan mil pesos, pero te digo que estuve averiguando precios justamente de, de piletas o de servicios de pileta en, en las privadas. No bajan de tres mil pesos, tres mil pesos por persona. Por persona o sea, por que... día. De... No, no, claro, sí, sí, sí, por persona por día. Una comida.、Eh, y en, este, en estos casos, 1.500 es el menor. O sea, si vas con un niño o una niña, un hijo o una hija, tenés que ponerte en las privadas. O sea,、eh, claramente pagar mil pesos y llevar a tu pibe gratis,、eh, claramente tenés que ir a la, a, la, a la pileta de la laguna, que la están dejando espectacular, la han dejado muy linda y que tiene mucha actividad durante toda la semana porque está todo el Proida. v Así、claro. que está bueno porque la van manteniendo. Bien, perfecto. Y te tiro una noticia reciente, está、claro. recién colgada en nuestra página web. Finalmente se habilitó el incremento de la tarifa de taxis en un 25%. Como sé que venimos para el lado de hablar del bolsillo y todo lo que está pasando, esto está confirmado. La, la Cámara de Propietarios y el Sindicato de Peones de Taxis acordaron con la municipalidad aumento del 25%. O sea, aumentaron los taxis. Así es. Claro, bueno, después hay que ver bien, bien cómo es la bajada, cuánto cuesta cuando te sentás y cuánto cuesta la bajada de la bandera, pero estaba en casi 630 pesos. Ahora no sé cuánto se va. Bien. ¿Y vos dónde pues, andás? Bueno, nosotros a n d a m o s recorriendo y la verdad que en todos estos días de r e g u l a c i ó n de precios, lo podemos poner en ese, en ese contexto,、eh, ha traído a p a r e j a d o situaciones muy complejas para las familias. para poder comprar lo mínimo indispensable. Y no queda otra que recorrer y buscar precios en Santa Rosa. Pero tampoco hay tanto tiempo, ni tampoco hay un auto disponible para andar recorriendo todos los comercios de Santa Rosa para po poder buscar precios y poder equiparar cuánto cuesta un producto en un lugar y cuánto cuesta en otro lugar. Para mejorar eso, una persona. Eh, tuvo la brillante idea de generar un grupo de Facebook donde en ese lugar se van publicando los distintos precios actualizados de los productos de la canasta básica. Y si pueden meterse ahora en este ratito, mientras estamos hablando, en、eh, Pasamos Precios Santa Rosa, así se llama el grupo de Facebook, que lo creó Norma Godoy, con ella vamos a hablar en un ratito. Está buenísimo porque muchas personas eh, ponen eh, los precios de un lugar y otro con nombre y apellido de los comercios. Ya no, se, ya no se esconde nada, te dicen en la zona norte cuesta tanto. No, en tal supermercado la yerba cuenta, cuesta tanto, en otro supermercado con nombre también de ese comercio cuesta tanto. Y ahí vos podés comparar, por ejemplo, cuánto cuesta un kilo de yerba, cuánto cuesta un litro de aceite. Eh, y sobre todo poder cuidar el bolsillo, que esa, imagino que es, fue la idea este, principal de la creación de este, de este grupo. Así que vamos a hablar rati un ratito con Norma, que nos atiende aquí amablemente en su, en su domicilio. Norma, buen día, estamos en vivo para Radio c a r m e s Bueno, contanos cómo, cómo surgió todo esto. Bueno, buen día para todos.、Eh, surgió a raíz de que, bueno, a mí me gusta ir por todos lados y mirar ofertas, y bueno. Y por ahí no las pasaba porque bueno, podían comprarlo, qué sé yo, no era un tema como hoy, que es de un tema habitual d e que te levantás hasta que te vas a dormir, hablando de los precios, viste, lo que pagué tal cosa, o b、bueno, u esas n o e cosas. Y bueno, vivimos la crisis de 2001 con los chicos muy chicos, hoy ya son grandes, pero o b u e n también están sufriendo ellos esta crisis. Y a través de eso, este, bueno, encontré un matrimonio amigo en un supermercado, que son jubilados los dos, y bueno, este, y los vi con poquitas cosas en el chango, y, y en esa mañana los crucé, creo que tres veces, entonces les pregunté qué, qué estaban haciendo, y me dijeron, estamos buscando precio. s Así que bueno, yo también hacía lo mismo, porque venían las fiestas, y bueno, trataba de. De comprar cosas necesarias y bueno, para poder celebrar el, la Navidad y el Año Nuevo, porque bueno, somos varios de familias í que tratamos de, con mi marido, colaborar con la, con la familia de nuestros hijos también. a Se í q u incentivó ver a las personas buscando precios dijiste, hacemos algo en las redes como para que todos se puedan enterar. Claro, pero a la vez me quedé sorprendida de muchos precios que yo compraba y veía que estaban, digo, bueno. Nosotros que ya somos grandes, por ahí vemos los precios y decimos, mira, si aumentó la, la papa, bueno, comeremos otra cosa. Si aumentó el arroz, por decirte, comemos otra cosa. Pero bueno, esto era un aumento en general. Entonces empezamos a ver, yo principalmente, que siempre estoy con el Facebook, que abro el Facebook. Por ahí lo primero que abro es el Facebook. Entonces yo digo, bueno, estaría bueno que arme un grupo y bueno, me puse a armarlo. Y con gente conocida, y bueno, después、pues、agregó muchas personas que no las conozco, pero charlamos en privado en el chat para pasarnos precio, o venden productos también, porque no es la idea de hacerle propaganda a un supermercado o a una carnicería.、Eh, también nos gustaría que los comerciantes de los, de los barrios que tengan por ahí alguna posibilidad de, hacer, de bajar un poco el precio en algo, también lo hagan y lo publiquen y lo vamos a compartir. y... Bueno, ya creo, no sé q u e hay dos mil y pico de, que se agregaron y bueno, iban más, porque hoy a la mañana de s p e r t é y tenía unos cuantos más.、Claro. Eh. Yo antes de venir, me fijé, había más de tres mil miembros en el grupo. Ah, bien, entonces, vamos bien. Bueno, si es de ayuda,、eh, bienvenido sea todo y ojalá que todos podamos salir de esta crisis. Sabemos que hay mucha gente sin, sin trabajo, que la está peleando y bueno. Tratamos de ayudar en lo que se pueda. Y yo digo que ahora es peor que la pandemia, porque en la pandemia estábamos en nuestras casas, pero bueno, podíamos comprar la comida. Ahora es distinto, porque ahora no nos alcanza nada más que para unos días el sueldo y, y bueno, yo trabajo hace como 40 años y me pasa eso, que estamos solos, pero bueno, me imagino la gente que tiene hijos y, y tiene que pagar un alquiler y... Esas cosas se, se me cruzan todas por la cabeza, así que y las, vi, las vivimos en la familia. Así que. ¿Cómo s funciona el, el grupo de f a i g o Norma? Para contarle a alguna persona que esté escuchando que no sepa cómo, cómo debería ser. Bueno, se tienen que unir al grupo, buscarlo en el Facebook, nos pasamos precios Santa Rosa. Este, se unen y, bueno, si ustedes ven algo que puedan publicar, por ejemplo, hoy salí a comprar y vi tal cosa, por ahí les digo: hay gente que anda con su celular, que puede sacar una foto para corroborar o, o decirnos, pasarnos dirección y, para, y las ofertas que hay. Y la gente va viendo y va comprando y, bueno, y, y así. Todos los días va a haber algo nuevo, obviamente por ahí va a aumentar eso que f u i m o s a buscar, pero tratamos de hacerlo en el día para que no se pierda、sí. la publicación.、Sí, Decías, Norma, que esto no es la idea de hacerle publicidad a un comercio, pero sí está bueno poder publicar que ese comercio tiene un mejor precio que otro. En ese caso,、eh, pon el nombre del comercio y dirección para que se acerque la gente, ¿no? Sí, sí, sí ponen todo y aparte por ahí comparan entre los comercios grandes, por ejemplo el otro día que pusieron, que tuvo mucha repercusión fue lo de la yerba, que sabemos que somos de tomar mucho mate y esto. Que, en, por ejemplo, en un chino estaba un precio y que en otro supermercado、eh, grande acá de acá, en Santa Rosa, estaba otro precio, y que comparar a la gente, que por ahí había un, una diferencia de mil y pico de pesos, y bueno, es, es bastante, para el bolsillo es mucho. Así que bueno,、eh, tratar esto, de ayudarnos entre todos,、eh, no es un, un grupo de, para hacer política ni nada por el estilo, cada cual tendrá su, su forma de pensar, y bueno, es así. pero ya en otras oportunidades nos hemos ayudado así con gente conocida y bueno, ahora como tenemos estas redes sociales por ahí no usarlas para, para otras cosas, no para estar peleando, no, y todas esas cosas,、Bien. pero bueno, tratar de ayudarnos para, para salir un poco de esto.、Bien. Y también en este grupo pueden surgir gente que vende algo y que quiera vender, que quiera publicitar su producto y que esté a un precio también está bueno para, para que lo puedan reflejar ahí. Sí, yo creo que nosotros,、eh, bah, yo principalmente Carmel el Grupo,、eh, lo que más busco es eso, que nos ayudemos entre todos, pero nosotros también nos podemos ayudar. Por ejemplo, si yo vendo pastas o, q u sé yo, pan casero, lo que sea, que lo publiquen y la gente que le interese se va a comunicar con ustedes. Lo que sí que pongan un número de contacto, cómo se pueden comunicar, para que sea más fácil. Sí, Porque estaba viendo los, los otros días que una persona publicaba que vendía productos de limpieza, que son caros en muchos supermercados, despensas, que los vendía en su domicilio. En ese caso, van a esa persona y se contactan y los venden ahí. Exactamente, ese, es el, ese sería el tema principal, lo ¿no? que nos ayudemos de todas formas. O si por ahí alguien necesita a alguien para trabajar también, los servicios que, que ofrecen, por ejemplo. Lo m b e r í a lo que sea, electricidad, cualquier cosa que necesitemos es ayudarnos entre nosotros. Ya vivimos tiempo del trueque, de, bueno, de muchas cosas y ya estamos medio afianzados en todo esto.、Eh, Norma, ¿este grupo te surgió a vos la idea de ver esta pareja recorriendo precios, recorriendo el s u p e r m e r c a d o buscando precios? Pero esto surgió después de todo el descalabro de diciembre, ¿no? Sí, sí, fui, fue principalmente en, el, en los días de, de la fiesta,、claro. más que en los primeros días, que bueno, uno sabe que esos días cobra el a g u i n a l d cobra el sueldo que tiene el trabajo, por ahí no lo notaba tanto, pero bueno, ahora también vamos a ver el tema de los servicios en, en, este, sí, en estos meses,、bien. así que febrero y marzo también prepararnos para todo eso, que obviamente ahí no vamos a poder buscar precio, s pero bueno, trataremos de buscar en, en los alimentos, que es lo que más no, nos preocupa. hablaste de la, la crisis de 2001 y también la viviste, y recién contaste muy por arriba, pero estaría bueno que lo cuentes porque vos lo viviste plenamente y ahora estás por ser jubilada y estás pensando en eso, que vas a terminar de ser activa, vas a cobrar mucho menos y con esta situación va a ser complicado para ustedes. Sí, la verdad que sí, vivimos la crisis con tres hijos chicos, menores,、eh, y bueno, mi marido trabajaba en una fábrica de cables acá en Santa Rosa y.、Eh, Que vinimos de la zona norte a vivir acá Villa Santillán, y bueno, cuando entró a trabajar acá empezó todo ese tema de, de que no le pagaban, de que no n o s alcanzaba para comer, y bueno, vivimos muchas situaciones así. Y bueno, ahora yo pienso lo mismo que, que en ese momento, ¿no? Que、eh, yo alguna vez no tuve un día para comer, y bueno,、eh, también trato de volcarlo ahí para ver que la gente, donde sea, decir, bueno, voy a comprar un kilo de papa que está más barato. Bueno, eso nos tocó muy, muy de cerca y, y, nos, y hasta el día de hoy no nos olvidamos de, lo, de esos días que pasamos, que no teníamos, que por ahí ayudaba a la familia y, y tampoco podía ayudar como ahora, porque no, la, la familia por ahí te puede dar una mano, pero tampoco tienen. Así que están,、eh, nosotros ahora estamos en otra situación que estamos, pues, mi marido jubilado de la construcción y yo este,、eh, trabajo en una escuela, así que... Este, tratamos de, de estar lo más tranquilos posible en algún caso, pero esto no n o、claro. invade a todo.、Claro. Y aparte, también esto un poco te desordena la vida, ¿no? Sí, sí, nos desordena porque yo, este, por ejemplo, ahora como estoy por jubilar, que yo digo, te digo a mi marido, lo que c o b r e de, de la jubilación me va a alcanzar para, para comprarme para comer, no sé, porque no, no puedo sacar otra cuenta de, de nada de hace casi 40 años que estoy trabajando y bueno. Este, no, fue、eh, esta etapa, va a ser muy difícil, así como tener que p r e p a r a r n o s de todas formas. Y bueno,、eh, ahora por las noticias que veo hoy, que no quiero por ahí ni mirar noticiero ni nada, porque son, son bastante desalentadoras de para,、sí. para el trabajador y la gente que necesita, es muy, muy,、eh, o sea, son todas noticias malas, en una palabra, y bueno. Eh, muchas gracias. Si queda algo por decir con los de vecinos ahora y sobre todo re, reiterar el nombre del grupo, por si alguna persona se quiere sumar a. Es un grupo abierto, ¿no? Sí, es un grupo abierto. Este, se llama, nos pasamos precio Santa s Rosa y bueno, este, cualquiera se puede sumar y obviamente que la gente que quiera colaborar, ¿no? Gente que no, no queremos meter la bolita, nada por el estilo, es para ayudarnos entre nosotros nada más y bueno. Este, ya lo, eh, yo, por ejemplo, con mi esposo en, en la pandemia, que había gente que no trabajé casi 20 años en un comedor acá en Villa Santillán. Así que conozco que eran chiquitos, a h o r a son hombres y o mujeres que, que han formado su familia y, bueno, por ahí me pedían de dónde podían pedir comida porque no podían salir a trabajar y todas esas cosas. Hicimos viandas hasta para 200 y pico de personas. Con un merendero que las venía a buscar y ellos la s repartían. Así que, bueno, siempre tratando de poner un granito de arena en, en lo que se pueda, ¿no?、Es、más que nada es para ayudar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.、Eh, Norma Godoy es una vecina, es activa, trabajadora activa, va a ser jubilada dentro de poco. También este, colabora en lo social acá en el, en el barrio de Villa Santillán, estamos en el f o n a v e 34. Y bueno, tuvo la idea de crear este grupo, Nos Pasamos Precios Santa Rosa, donde ya tiene 3.000 miembros o 3.000 personas que son miembros de, de, este, de este grupo, que están todo el tiempo pasando precios de distintos comercios de Santa Rosa, como para, como dijo recién este Norma, cuidarse entre ellos y este, pagar un poco menos los productos de la canasta básica. Den una vuelta por ese grupo, si quieren unirse, se pueden unir, s、si、e no pueden mirar, ahí todos los precios están actualizados. Y también pueden encontrar personas que están vendiendo algunos productos que no tienen un comercio, pero que también necesitan una mano de los consumidores que no pueden ir a pagar a un comercio grande un producto. Le pueden dar una mano a una persona emprendedora de, de la ciudad de Santa Rosa. Y también de t o hay, porque estamos pegados a la, a la ciudad y seguramente. se van, van. quería decir algo no s í justamente anoche me sorprendí porque una señora de hacha、Ajá. me pidió si por favor le podía pasar las direcciones para venirse a santa rosa、claro. a comprar porque porque allá estaban muy elevados los precios bueno yo ojalá que cada p u e b l o se ponga un poquito en el lugar de cada persona que vive y que baje un poquito los precios para que la gente no tenga que hacer eso porque Es bastante engorroso venir y tomarse un colectivo, una trap i lo que、claro. sea, y venir a buscar precios a Santa Rosa.、Bien. Sí, yo en lo que pueda la voy a ayudar, se le dije y quedó agradecida. Así bueno, que bueno. Bueno. Bueno. bueno. No solamente Santa Rosa, todo hay y ahora General Hacha se van sumando los pueblos、eh, de toda la provincia buscando mejores precios, sobre todo para cuidar el bolsillo, que ya viene bastante alicaído, y si después se suman todos los, este, todos los servicios que hay que pagar en febrero y marzo, Ni les cuento. Bárbaro Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, Juan Pablo, hasta luego. Bueno, buenísimo el testimonio.、Eh, el grupo es Nos Pasamos Precios en Santa Rosa y hay de, de todo un poco.、Eh, gente que sube, gente que pregunta.、Eh, un debate que se generó esta mañana es a partir de la pregunta si alguien sabe si hay repelente en precio y entonces、eh, entre vecinos y vecinas empiezan a comentarse、eh, dónde está más barato. Es una forma de protegerse、eh, organizadamente también, no tiene la misma organización. Que otras, pero es una forma de organizarse y protegerse. Es uno de los costados a lo que nos obliga esta realidad que quiere imponer el Gobierno Nacional.